la galaxia. Internet tiene cientos de planetas y estrellas que la conforman. Cada día se crean nuevas páginas web y miles de blogs. Las redes sociales se llenan de fotos y vídeos. Las bibliotecas bibliotecas digitales se colocan sus volúmenes más preciados en línea. Canciones y vídeo también enviados a este espacio virtual. Millones de mails van de un buzón a otro.